señoras y señores el alcalde de villa alemana que ya está con nosotros don nelson está ya n o llamamos q u é nos dice más dar alcalde como le va alcalde c ó m o está usted como está ya ni bueno lo hablo buenas tardes buenas tardes s e oiga está? su hijo el más chico se maneja en el pegarlo en la reina y todo él se maneja muy bien estuvo estuvo también de youtuber en algún momento Sí. Ah, después de,、okay. de los seguidores que tenía, que caeran d menos. <risa> no, no, por favor. Se acabó por abandonar el. No, pero son, pasan por etapa s los niños, ¿no? Sí, etapa muy linda. De hecho,、sí. le digo por, por bailar una vez. También. Él era así, pues. Él, él, él, él, era, Michael, era Michael Jackson. Ay, ah, no me d i j ó Todas hombre, las canciones de Michael Jackson,、oh. Jackson. Todas, todas. Con vestimenta, con todo. De ti, él se las había con edad.、Piedra. ¿Qué edad tenía? Seis, seis años, cinco años. Ok. Así que. Bueno, ya estoy tratando de convencer para que vamos ahí al. ¿Cuánto vale el show?、Pues? A ver si ah, ah, ah, hacemos una luquita. A ver si podemos recuperar algo. Algo <risa> de traje. ¿Ah? Sí, no pasan por todas esas etapas.、Sí, etapas muy lindas. Sí, maravilloso. Linda, ¿Y qué edad、sí. tiene actualmente? Ahora tiene siete. Siete años. Ya. Siete años,、sí. No, q u é hay l t o s caminos que recorrer.、Pues. Ah, el s e alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, Don Nelson, está aquí en los estudios de la carnaval. Yo me comprometí al aire. La semana pasada di una información el día viernes sobre este centro meteorológico que inauguró. Usted no me, habla, no me ha hablado de aquello, no sé si vendrá en la pauta hoy día, pero me voy a adelantar. Yo le quiero preguntar: muy bonito eso que está haciendo. Vamos a tener información certera, meteorológica. De Villa Alemana, bueno, alcalde. Duda, no, no, no solamente Villa Alemana, sino que también es una. Pero una, va a estar en Villa Alemana, e s t á i n s t a l a d a en Villa Alemana, en el Parque de la Reserva, ¿no s í、sí, lo leí.、Ah, y es una de las t r estaciones metodológicas、bueno. que, que instaló, ¿verdad?, en, en alianza estratégica con la Universidad de l p a r a í s o Está una en, en, en Playa Ancha, la otra en, en Villa Alemana, que es la、okay. central, y una al lado de la Cordillera de Rinconada, hasta la otra. Así que、uh -huh. son las tres que abarcan. Eh, transversalmente, nuestro, nuestro país ¿verdad? de m a t e r d a de c o m u e d é c o n Una、Cordillera. sola duda, porque vi la información completa en varios medios, en un periódico inclusive también, parece que fue el diario El Mercurio. Y después, ¿dónde vamos a poder ver? Porque eso sirve también para los medios de comunicación. Sin duda, sin duda,、ah. a poder ver en la, en la, en la, a través de los celulares, a través de la plataforma,、sí. poder ver ¿verdad, el, la, pronóstico. El, el, el, pronóstico, el pronóstico tanto de. De, en los próximos 10 días, que se、sí, yo, o sea,、sí. la idea es que, y sobre todo, una se localiza, verdad,、eh, certeramente en la ciudad de Honduras, y aquí es lo más importante. Exacto,、sí. y después va,、eh, la página de la municipalidad va a tener alguna i c i ó n Va a haber ¿no? un, un acceso, un link,、ah, verdad,、ya. y también,、okay. eh, y también la, a través de, de, de la Universidad del Paraíso, así que son las dos que van a estar pendientes de esto. ¿Se juntó con la Contralora definitivamente? ¿Se recuerda que nos conversó la semana sí. pasada? Sí, o sea, me, me, me junté con la, con la jefa de, de municipalidades. ¿Ya? Había, ella h a sido la Contralora de, de Tarapacá, de todo el Lago Norte.、Ah. Hoy día está c o c u m p l i m e n t o del Lago de Santiago. Y, y efectivamente、eh, nos juntamos eh, eh, recientemente donde. Le planteamos varias inquietudes respecto, principalmente respecto al hospital de la p r o v i n c i a Ah, ese fue el tema central del h o s p i t o v Soy uno de los que está poniendo en la mesa en todas las instancias que sean necesarias con el fin de que este hospital eh, efectivamente、eh, cumpla lo, lo, para lo, pa los fines: que sea garantice una seguridad, garantice una, una conectividad, garantice una accesibilidad y también que, que se abra lo más pronto que se pueda. Imagínense, el, los equipos del h o l Del, eh, del hospital tienen ¿Eh? garantía un año. Me enteré hace poquito. Un año. ¿Y cuánto tiempo ya tienen? Ya h a practicado y v a a cumplir. Ya están dentro, dentro, no, dentro del、querer. año. Entonces, hay una preocupación. Entonces, yo dije, fíjense la controlada para ponerle antecedentes respecto a lo que pasó en el hospital. Porque uno, uno como alcalde, Sandy, ustedes saben que trabaja en el tema público también. Un papel muchas veces que de repente、mm. no cumple la controladora.、Oh, uno l e p e g en la cabeza, ¿verdad? Sí, la c o n t r o l a d o r por un papel.、Sí. Y aquí es una inversión de millonaria. Estamos hablando de millones de dólares. Mire. De millones de dólares, que efectivamente、eh, no, nadie se preocupó, entonces nadie se preocupó del entorno, ni de la accesibilidad, ni de la c o n e x i v n d a Entonces yo le dije: aquí alguien tiene que responder contra l o、mm. r a s i e s t o no, no puede ser que, que esta una, una inversión tan grande y el hospital todavía no n o abre y por lo menos va a tener para 6, 7 meses más que no va a poder abrir. 6, 7 meses. s、sí, claro,、no? a lo menos. s e p t i e m b r e ¿Octubre? No, yo creo que octubre, noviembre. y s d c i r que no nos pasamos para el 2027. No le puedo creer. s、sí, claro, entonces. Dos años. Alguien tiene, que, alguien tiene que responder porque, efectivamente, además el, el colapso lo va a tener el municipio cuando, cuando, cuando la crisis. ¿Y gente el problema、vive. es presupuestario? ¿Dónde、no、están los dineros? No, no, yo creo que n e s el que problema, no, no, alcalde, por qué no, no se abre el hospital? O sea, el hospital hoy día no se está abriendo porque、eh, tiene muchas dificultades o observaciones de parte de、eh, las e n e m i a de salud para、okay. la, la resolución sanitaria,、ya. que es lo más importante.、Okay. Ah, imagínate, habían 18.000 observaciones. Hoy día ya quedan mil y un poquito, ahora, al día de hoy. ¿ah? Entonces, eso también hay temas computacionales, hay temas administrativos, hay,、eh, hay una serie de equipamientos, el funcionamiento de los equipos, entonces, todas esas cosas obviamente que、eh, retrasaron un poco el, el, la apertura, pero no eso no está. O sea, una vez que esté solucionado todo eso, ¿cómo abrimos?、Mm. ¿Ah? Si no tiene la accesibilidad que corresponde, no tiene la conectividad. Entonces. Todas esas cosas yo se las puse en la Contralora、sí, sí. ¿ah? en antecedentes. Yo no fui a acusar a nadie. No. ¿ah? Simplemente decirle Contralora, jefe de casa, e s t á pasando esto. Yo quiero que usted se entere, porque efectivamente、eh, yo estoy tremendamente preocupado porque, como dueño de casa,、mm. van a llegar visitas. Y uno, cuando l l e g a una visita a la casa, lo atiende lo mejor que se pueda. Creo que eso es una, una, una, un, una enseñanza que he tenido desde, desde, la, desde la familia, desde la casa. Donde dice, llegue una persona a la casa, usted tiene que t e n d e r lo mejor que se pueda. Y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar: que una persona vaya para allá, se atienda bien, que si sale, ¿verdad?, no tenga daños, que si sale, ¿verdad?, llegue en el horario que corresponde, que tenga, llegue la micro, en el amigo, ¿verdad?, a la hora que corresponde,、mm. la frecuencia que corresponde. O sea, hoy día esas cosas no hay nada. O sea, estamos cinco años desde, desde que partió el, el tema de. La, en cinco años no se ha hecho nada. ¿Y hubo tiempo, alcalde? ¿no? Absolutamente. Porque por supuesto, mientras、ya. se construía perfectamente el hospital, se podría haber estado trabajando Pero、si、en e Estado. Esa es la idea. Hoy día, los proyectos que nosotros estamos presentando, Jani, que son, son siete iniciativas que estamos presentando,、eh, tenemos un horizonte ya. Nosotros, estamos, nosotros estamos, ya hemos gastado más de 120 millones de pesos con recursos municipales、Ajá. para poder hacer los diseños. ¿Ah? Cuando es un problema de Estado, cuestión que la podría financiar el MOB, por、ah, ejemplo. El MOB o el, el MIMBU o, o, o, lo, o la, el, el transporte. ¿Y el gobierno regional ahí, alcalde? No, el gobierno regional、eh, tampoco se ha. ¿Se ha juntado usted con el g o b e r n a d o r Sí,、gobernador? ya me junté con el gobernador.、Eh, la verdad que él, él también ha golpeado puertas.、Uh -huh. También me dijo que no había tenido buena respuesta. ¿Ah? Y ahora,、eh, la verdad que.、Eh, Acordamos, ¿verdad?, hacer un trabajo en conjunto para sacar adelante entre los dos el hospital de la provincia de Marga Marga o a lo más m e j e s o ministro?、Posible. ¿No, ministro de Salud? Bueno, yo no me he juntado con, el ministro, con la ministra de Salud, con、ah, la ministra Chomalí. Yo no me、es. junto, pero sí me junté con el s u b s e c r e t a r i o de r e d e s Asistenciales.、Mm. Entonces, ¿cuál es la.? Nosotros vamos a tener la próxima semana una reunión con todos los c e m i vinculados al proyecto.、Okay. Que está el c e m i de Transporte, el c e m i de Seguridad, el c e m i de Hora, s el c e m i de Salud, lógica. De, de Salud, de, de, de, de Horas、ah. Públicas. Y los cinco c e m i Y, y me voy a. h p o r supuesto. Y ahí, una vez que tengamos l a reunión, yo mismo voy a pedir una reunión con el ministro del Interior. Cosa que él en Santiago coloque en la mesa el tema del hospital y le dé prioridad con los ministros, respectivos ministros. Claro, decirle: e s t a es prioridad voy, no, uno,、alcalde. por lo tanto, necesito resultados.、Uh -huh. Que lo pida y eso lo pide el ministro de Santiago. Así que estoy golpeando todas las puertas que sean necesarias porque efectivamente creo que esta es,、eh, es la prioridad que yo he tomado porque vi que nadie la tomó. Y yo veía que esto seguía avanzando y nadie hacía nada.、Mm. Y al final, como dueño de casa, v e r d d a tuve la obligación de hacerlo y no soltarlo. Yo creo que hemos golpeado puertas y de repente hoy día llegó el momento no de golpear puertas, de repente golpear puertas, mesas,、eh, sillas, todo. todo. O sea, agarrar la pata todo. Porque efectivamente creo que ya se acabó el, el, el plazo, ¿verdad? de De poder、eh, solicitar. Muy buen、ayuda. alcalde. Don,、mm. al, el, don Nelson está ahí, señoras y señores, el alcalde de Villa Alemana con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Nelson está ahí, <ríe> alcalde de Villa Alemana. Oye, y puso en, el, el, en marcha el semáforo, disculpe que lo cambie de tema, de ahí del, del sector de Guangualí, pues. í、sí, claro. Bueno, es u n es u n ya e s t esta s e c c i ó n、okay. Está funcionando. Absolutamente, una i n s t i t u c i ó n De hecho, ayer pasé por ahí la verdad ¿Ya? que funciona muy bien. Eh, es un anhelo de mucha, mucha gente, un anhelo de muchos años, más de 15 años que estaban pidiendo muchos accidentes, una intersección peligrosísima, ¿verdad? Para los peatones y también para los automovilistas, por lo tanto, hoy día ya el sector de Huancualdico tiene su semáforo, que es, el, es el, el primero de cuatro que vamos a instalar nosotros durante、bueno. este año, que es los, las metas que nos propusimos,、ah, y, y efectivamente lo que hace uno es disminuir los riesgos, y eso es, es seguridad.、Y、yo siempre he dicho q u la inversión en seguridad no tiene precio. Eh, Sandro,、bueno. por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. ¿Se lo pidieron cuando era candidato? No, no, no, esto viene de hace 15 años atrás. ¿Viene este tema? Yo, yo era Didéco en esa época, lo、okay. estaban pidiéndolo. ¿Y lo、ah, estaban pidiendo? Claro, lo estaban pidiendo los, los vecinos y efectivamente creo que hoy día ya ellos quedaron muy tranquilos.、Qué、y lo bueno. bueno que ahora, yo siempre he dicho, la gente cuando va mejorando su estándar, su nivel, siempre exige más.、Sí. Eso es muy bueno. Yo creo que la gente, nosotros necesitamos、eh, a través de los logros, a través del, del desarrollo de las ciudades. Que vamos exigiendo más, pues, y eso es parte de la naturaleza humana. Y ahí cerca del semáforo también se in,、eh, hay más señalética. Colocaron. Sin duda. Eh, repintaron eh, Repintamos, bonito, ¿no? colocamos sí, los semáforos, pinte, repintamos todas las señales éticas, las barreras, las diferentes barreras de, que, que, que permiten que la gente no pase、sí. a. Ah, no cruce ahora en los lugares sí, no habilitados. Y es, de, y es de mucho tránsito de personas, además es e sector e s t á el supermercado. Ahí, exactamente,、oh, claro. el supermercado cuenta al la,、sí, ladito. ¿Cuánto salió s e s o r Son caros los e m o s í ese semáforo salió cerca de 220 millones.、200. Imagínense, el puro semáforo del hospital son 830.、Oh, por, la hospital. Trae, por la tecnología que trae el s e Por la tecnología, exactamente.、Claro. así que Por eso digo, son inversiones de alto monto. ¿ah? Así que estamos empeñados en seguir invirtiendo en lo que es seguridad. Eso no voy a no voy a parar ni un minuto.、Claro. El、y seguridad no seguridad. tiene que ver solamente con los delitos, alcaldes. Esto, esto también. e、pues. e s t o es s e i d a La limpieza de estero también es seguridad. Por supuesto.、Ah, pues. entonces, porque efectivamente, e o u n a La reparación de veredas también es una、eh, seguridad. Reparación de calle es seguridad. Claro. O sea, todas esas cosas que son una seguridad integral que nosotros hemos trabajado, los ejes nuestros son seguridad integral, que tiene que ver primero que no con fortalecer la seguridad que ustedes ven, el número único, que se dio los patrullajes,、sí. las cámaras. Pero esta es una seguridad, ¿verdad?, que también tiene que estar presente. En todas las ciudades. Así que esa era la circunstancia d e a l Después vimos el mejoramiento de la gestión e s todo lo que hemos hecho, la atención nocturna, que es el cañonazo más grande que hemos tenido, yo creo, de, del año 2025. Haber sacado esta atención nocturna, que efectivamente e s muy bueno, pero beneficia a mucha、sí. gente que no tiene la opción de ir al horario laboral por su trabajo, ¿verdad? Que está en Santiago, en Valparaíso, o en otras ciudades, y l l e g a Y las consultas en terreno, ¿qué hace usted eso? Las consultas con su alcalde en terreno también. Eh, hay a u d i e n c i a Bueno, cuando、terreno. las copian bien, porque se las copiaron en l i m a c h e en el, una red social a un alcalde también. Que el i m a c h e Limacho, el l i m a c h e lo sacó también el alcalde lo, el l l a a c de Valenzuela, Luciano Valenzuela. La,、bueno. Pero esas son buenas cosas que hay que hacerla, porque la, la única forma de enterarlo s l alcalde, Yani, es, es conversando con la gente y saliendo de la oficina. Si el alcalde tiene que estar,、eh, cuando un alcalde está en la oficina, no está haciendo la pega. Él tiene que estar en terreno,、pero、en bien, audiencia, eh, eh, consiguiendo recursos ¿Usted por la、no、tiene gente. ¿Tomaba vacaciones? Le, disculpe, ¿eh? no, no s e t o m a b a vacaciones? No no, no, no me tomaba vacaciones todavía.、Ah, ¿Más no, de un、no. año?、Eh, sí, ahora, pero ahora me voy a tomar,、eh, unos, días, tomar unos, pero, días. unos días, pero o u n sí. d a s Porque el primer año era para. Le pregunto, porque, por ejemplo, en Viña la señora alcaldesa está de vacaciones actualmente. Ah. Ah, está, hay un administrador municipal actualmente,、ah. en Viña del Mar. No, y el periodo, el primer, el primer、no、año digo, obviamente que era un, un, un periodo de adaptación, un periodo de, de, de, de, de, de, de instalación del, del municipio para ver la, la, la situación, el diagnóstico que está. De hecho, ustedes están invitados a la cuenta pública, les、sí. dije la invitación sí, sí, sí. que he、sí. pasado mañana, el viernes.、Sí. Ya está. está, y a n g i a n i estaba viéndole permiso a la señora si podía. Pero anda con tu. esposa. No, pero esposa. yo lo pegaron, puedo ir con ella. Pues, si usted le puede dar una carta, porque pidió a la Armada una carta. De, Me a metí a la comisaría t a m b i r n la comisaría sacar un, virtual. Un, un, un salvoconducto. Exacto. <risa> el alcalde de Villa Alemana, con no hay, nosotros y, aquí en la carnaval, Don Nelson está ahí. No, y antes de, de la cuenta、ah. pública, que está el viernes, que básicamente es el examen de grado que tenemos、sí. los. ¿Cuánto los va、alcaldes? a durar? ¿Cuánto dura usted? Yo creo que. ¿Cuánto duro yo? No, o Porque、ah. de repente las cuentas son extensas. No, yo creo Dos que. Dos horas, no, tres horas. ya. Pero que... depende de lo que se haya hecho, porque si, si hay poco trabajo, si hay、claro. pocos avances, Miren, si poco no ha habido gestión. Cuando hay poco trabajo, la cuenta s cortita. c hay, hay mucho ¿no? número. s Ok, meten ahí. Número,、ah, que、ya. la cifra, que esto. Los consejeros se quedan dormidos. Uno en media me está tocando. Es que bueno, cuando no hay poca. Hay, hay poca que mostrar. Obviamente muestran números y muestran cosas. y no, Aquí hay cosas concretas. Yo me comprometí a 32. ¿Estás c o s t e n t o lleva un año y algo, ¿no? Un año y medio, prácticamente. Un año y medio. ¿Sí? Y de hecho,、eh, así, a, a pesar, de, bastante, a pesar ¿no? de cómo me resuella el municipio, a pesar de cómo estaba,、mm. ¿ah, aún así, sacamos 32 logros que yo me comprometí, me comprometí a sacarlos y los saqué. Todos. Y ahí los voy a nombrar uno por uno. A p a r t i e n del o d convenio S14 con Carabinero, hasta dejar con rumbo clarito, ¿verdad?, la corporación、Le、municipal dice la con gente los no-colla. ¿Usted siente sí, que hay un.? Sí, un bueno, aquí yo、ahí. todavía no veo gente. Porque la gente ve los resultados, y la gente cuando ve resultados en la calle, cuando ve que, que el municipio está funcionando medianamente bien, porque no tampoco es perfecto, siempre hay, hay, hay, hay problemas. Pero dice,、sí, en realidad es distinto, esto se está, está bien, se ve una buena intención. Ah, y la gente reconoce eso. Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Con, y la cuenta pública, tal como dije, es muy probable que va a durar una hora y media, una hora cuarenta. Ah, mire. Ah, porque. Sí, es、eh, buen tiempo. No, y estoy acelerando. El ya, porque... ¿La está practicando ya? No. No, no, no. no estoy, viendo estoy viendo el discurso. y i n a f o r m a c i ó n Estoy viendo el discurso. Oiga, ¿se le recuperó el Chano Garrido o no? ¿a dónde? ¿Estuvo Me, hospitalizado? Estuve, no, estuve, en, la estuve, Carreras, ¿no? ¿En la Clínica de los Carreros? a s n Llegaron a la Clínica de los c a r r e r a s inicialmente, pero después se fue a. O se la c r i s、sí. Disculpe.、Ah, ver, sí. Sí. Fue, fue, fue en un partido de. Lo s histórico, histórico. histórico. Lo histórico de Colo-Colo.、Sí. Estaba lleno el estadio. Lleno, lleno y así como lo, le, les comentaba, desde el año. 87, que no se veía un estadio lleno después de Iván Mayo, que pasaba en tercera división. Sí, pues ustedes、Bien. tenían Iván Mayo. Todavía está Iván sí, Mayo. Sí, ¿no? Y todavía está el cubo, así que todavía hay posibilidades de que algún momento llegue. Aquí llegue... Metieron,、eh, se metió Glorias Navales, que es del sector de Glorias Navales, a la tercera división. Sí, pues. Esa es la idea que tenemos nosotros. Iván Mayo. De hecho,、Qué、creo que, que Juega mañana. El viernes, Glorias Navales. ¿Eh? a Aquí en Sao s a l i t o Exactamente. Y usted.、Ah, y usted pues, y, Y v á n Mayo y hoy día está el, el equipo, pero no está.、No, no, ¿Tiene no. De, en divisiones en competencia? Sí, ¿no? claro que sí, güey.、Pues, s ¿Sí? Ok, está activo. Todas las divisiones, todas las divisiones tiene, tiene ocupado. O sea, de todo el Oye, alcalde, con lo y que no le pregunte. Mañana tenemos el desfile, pues. Ah, sí. Mañana tenemos un gran desfile. ¿A mañana a las 10 de la mañana.、Me、Yo quiero invitar a toda la gente、eso. que está escuchando v a m o s a hacer un desfile en honor a Carabineros de Chile. Qué bueno. ¿Ah? 99. 99 años, la institución más noble y querida desde siempre. Qué u e n Así que la Marandí t viene. Mire, viene El, viene el número uno de la policía de la c a r a b i n e r o s de Chile, el general m a r c i o Laralla.、Ya. va a estar a t m b i é Nos n va a acompañar también el c u m a n t e en jefe de la Primera Suecia de Navarra, el almirante Raúl Silva. Viene una sección de la Armada, una sección de carabineros, una banda de, del, el, del Regimiento Granadero. o se n el Fonte de Carabineros de Chile, en la calle Santiago. No en el Troncal. No,、ah. en el Fonte de Carabineros.、Ya. Así que muy contento de poder rendir este homenaje. Monedas, monedas, monedas. Somos la única ciudad de la región que le rindo homenaje de este tipo a Calaíneos de Chile. Mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Así que aquella gente que tiene la posibilidad de viajar al centro de la mañana hacer tus compras, pase a acompañarnos. Ah, chicos, a desfile. Sin duda, ¿se a c u e r d a cuando vamos a chicos y n o l a y u a n a todos d e f i l a Sí, a de desfile hasta el general. m i r e n m e Ah, sí. En esos años usted le desfiló al general, sí, señor. ¿no? También, varias oportunidades.、Ah, ¿Cómo dijo? Que, a, me acordé <risa> de la t a cuando yo estaba en la escuela básica y me hacían desfilar. r n o le e s c r i b o a nadie? Bueno, pero si yo le estoy diciendo la verdad, porque、pues, <risa> yo me acuerdo, yo en e año 85, 86, le desfilaba. <risa> toda la calle a desfilar. l e No, yo cuando, yo cuando me r a duele en la a r a a c á Sí, pues él me entregó la, el, el sable, ¿verdad? Y... Que es el símbolo, el símbolo más importante que tenemos los oficiales, que es el don, el don de mando. ¿sabes? Así que. Oficial de la Armada, el、sí. alcalde de Villa Alemana, don Nelson Stey. Con él estamos conversando aquí en la carnaval. Todos los miércoles conversa con nosotros en la radio, quien más se escucha. Y mañana tiene desfile y trae al general de carabineros. í、sí, señor. El número uno de la de carabineros de Chile, el general Marcelo Ladalla, va a estar con nosotros. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana、okay. el desfile, así que van a haber 15 colegios que van a desfilar. No pudimos ir a desfilar todos, pero hicimos una selección, cosa que sea, sea realmente un homenaje, que no sea un un, un, un desfile por desfilar, ¿sabes? que sea algo bien sentido ¿verdad? por Carabineros. Un homenaje bastante、eh, importante para ellos y también para nosotros reconocer la labor, la linda labor que hacen ellos de cuidarnos y recordarnos. Todos los días del año. ¿sí? Don Nelson ¿Sí? Stay, alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, aquí en la radio Carnaval, don Luis Alberto Fuentes. Dígale al alcalde, pregúntele si va a hacer el operativo con el i e para la operación renta. Me parece que sí. Sí, pues. pues. ¿Lo va a hacer? Sí, pues ya se está, se está haciendo ya.、Pues. Ahí le está respondiendo el alcalde, sí, don Luis Alberto Fuentes, desde Villa, de, de Villa Alemana. Ay, ¿de qué se trata? Bueno,、Cuéntanos. esto. Lo que pasa es que hay mucha gente que, que desconoce lo que es la operación renta. Claro.、Ah, no sabe qué es lo que es cuando s a c e la pensión e renta y hay gente que inclusive no la hace por desconocimiento. ¿ah? Entonces, sí, sí. por ejemplo, hay gente que va, no sé,、pues、hace un, un, un pituto, ¿verdad? Y、mm. trabaja dos o tres meses, le pagan con boletos de honorario. Claro. ¿ah? Y realmente no sabe que tiene que hacer una declaración. ¿no? Entonces, claro. entonces, a veces queda a, al debe con, con、claro. o si fuese un p u e s t o i n t e r n o、claro. Entonces, lo importante es que tienen la, la, la asesoría necesaria para, a través de nuestra unidad de fomento productivo. Que va a, conjuntamente con la, con la Universidad Andrés Bello. Ah, ¿Ah? por eso este c a b a l l o es, está preguntando. Es, exactamente. Así que es, dónde, si yo quiero hacer la operación, no tengo、eh, cómo hacerla, adultos mayores y todo el tema, voy a Fomento Productivo. Sin duda, Fomento Productivo. Y ahí, obviamente, que hay una persona exclusivamente para asesorar、eh, la operación Renta 2000. 25, y ojalá acepte a aquella persona que tiene alguna duda, vaya, porque va a tener su espacio, ¿verdad? Para que la pueda no la pueda h a c e sola. r Y la i e hay estudiantes de la IEP. Hay estudiantes del de él, Bello. Hay profesor, ¿Dónde está? Hay profesor, y hay un profesor en el edificio de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Cáchate, no lo pilla nadie el alcalde. No,、eh, no. Lo que le preguntáis,、eh. pero por supuesto, si él lo sabe todo, el alcalde claro, de Villa Alemana, de casa,、bueno. si alguien quiere hacer la operación renta y que le salga cero peso y bien hecha, señora s Caballero. s si Usted es Lolo dice: No sé con quién. Hay estudiantes de la Universidad Andrés Bello, a i e tienen un operativo gratuito junto al alcalde, a la ilustre municipalidad de Villa Alemana en Fomento Productivo. Venga a Fomento Productivo aquí en Villa Alemana, que está ubicado en eh, eh, Buenos Aires 850, Villa Alemana. y el edificio、okay. consistorial municipal,、Mira. el edificio es chiquitito si、sí, e s de al lado. Son、okay. dos edificios. Son dos edificios. Así que ahí, ahí, ahí lo vamos a recibir. Y efectivamente, esto es para personas naturales. Personas que a veces no saben que, que hay que hacer la. El, y también para personas que lo han hecho, ¿verdad? Y tienen alguna duda, quieren, quieren claro,、eh, optimizar. Va, va cambiando el、sí. tema, porque hay que sí, estar、no. ahí. Actualizado permanentemente.、Pues、lógico. ¿no? Porque van, van haciendo modificaciones de la, de la ley dispositiva. Así que eso es muy importante que la gente nos acompañe y salga de cualquier duda que tenga respecto a su declaración de renta. Eso, ¿no? ahí le van a ayudar, señora, a usted, a usted, caballero, también. Oye, ¿Cómo le he ido con el plan regulador, la actualización, alcalde? Bueno, el, el plan regulador ya terminó la etapa, toda la etapa del proceso.、Yeah. Ah, ya en estos momentos ya se, se le entregaron a los、eh, concejales todas las observaciones, que fueron、ah, más de 300、yeah. observaciones. Pero algunas observaciones tenían 6, 7, 8 cápites, por lo tanto, fueron más de 600 las observaciones、ah. que llegaron, como nunca.、Yeah. Ah, la opción del plan regulador, por lo tanto, hoy día están、eh, en poder de los concejales, ya, los cuales tienen la, la obligación. La obligación De estudiarlas y después votar una por una las observaciones. ¿Ah? Aquellas que se aprueban, aquellas que se rechazan, y eso va a depender ¿verdad? De,、eh, de cuál es la, la, la intensidad que queremos darle a la comuna. Nosotros decimos que una comuna, tiene que ser una comuna moderna, una comuna ágil,、claro. una, comuna, una comuna que permita desarrollo tanto、eh, el, el, el desarrollo、eh, comercial, El desarrollo también、eh, inmobiliario, el desarrollo del cuidado del medio ambiente. O sea, hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, l a c i u d a d t i e n e que crecer e q u i l i b r a d a con el fin de dar el mejor y mayor bienestar a, lo, a, lo, a los habitantes y con una proyección. pues. Y sigue creciendo Villa Alemana. Sin duda. Y, y ustedes, si ustedes ven internet, por lo general ofrecen, la gente está ofreciendo. De hecho, fue, nosotros fuimos en la, fundación, en la Cuesta Piensa,、sí. fuimos la, la, la, la, en, en vivienda, en calidad de vivienda, que la gente elegía Villa Alemana para vivir, fuimos la número uno en la región. Ah, porque Villa Alemana hoy día está、la、dando garantías. ¿sí, claro? En la encuesta piensa. Y de hecho, si usted ve, también se invirtieron, se están invirtiendo 12 millones de dólares también en lo que es、eh, en, en desarrollo comercial en Villa Alemana. Qué guay. Llegó el KFC, ya, está el Físic,、sí. hay un Space Center que se hizo en p e ñ o l a n c a El Smart Fit. El Smart Fit, claro. El, el, el, el, el, el Paso p e ñ o l a n c a Rincón Rincón p e ñ o l a n c a O sea. Hay confianza hoy día, la gente、Qué、está invirtiendo.、Buena. Hay también un proyecto presentado por el Street Center ahí a la salida de la estación de Peña Blanca. O sea, la gente hoy día está confiando en la ciudad y eso es importante, porque、no. las ciudades tienen que desarrollarse, las ciudades tienen que crecer,、ah, tienen que modernizarse.、Ah, y eso es lo que nosotros queremos con este plan regulador, que espero verdad, que lo tengamos.、Eh, esto tiene que votarse a más tardar por fecha por ley,、sí. el 11 de junio. Entonces, van a haber comisiones entre medio que los concejales van a. Van a ir eh, eh, evaluando cada una de, la, de las observaciones, que las agrupamos nosotros por, por,、eh, por temática. s、claro. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con no sé, con sé, altura,、Está、se agrupan un... todas las que tienen que ver con, con áreas verdes, en otro lado. Entonces, eso facilita el trabajo y esperar de que ya eh, tengamos eh, a mitad de año ya la certeza de que tengamos un plan regulador para implementarlo durante el año 2027. Sí. Don Nelson Stay, alcalde de Villa Alemana, en vivo y en directo, dos de la tarde, con siete minutos en la previa del latido ranchero de la FM Carnaval. Lo vi en una imagen de un. De un medio de prensa, Estaba, andaba haciendo fuerza, andaba con una caseta al c a l d e colocando la. <risa> yo el vi、Apla. la foto cuando venía dentro del camioncito a、ah, ¿sí? c a e c u a r o en viaje venía la caseta.、Sí. Ah, no. Le hicieron todo el seguimiento h a s t a que llegué, llegó a Villa llegó, Alemana. Llegó a la caseta a Villa Alemana, sí,、claro. en la segunda caseta de seguridad que estemos <risa> implementando.、Ya. Y es más, y aquí hay una, yo sé que hay mucha gente que nos va ido a la cuenta pública,、sí. pero、eh, vamos a entrar a la tercera caseta en la Plaza Peña Lanca. Ah, ah, en、mal. la plaza del sector de Piedad, una plaza que, que van muchos niños.、Sí. Ah, también se va a hacer la tercera caseta que l a vamos a hacer durante este año.、Ah, pero ahora y, y yo, tenemos la segunda que la instalamos en, la, en el parque s i c o l ó g en la plaza, prácticamente en la plaza Belén,、mm. ah, donde le va a dar tranquilidad y seguridad a todos los, nuestros niños, las familias que van a. ¿Y ahí hay que llegar a l municipal, e Sí, pues permanentemente, 24 h o r a En la caseta. s e queda n s o n patrulleros, ¿eh? dos, ah. patrulleros que están dando vuelta. Mira que cuando, qué, llegó, cuando llegó el camioncito,、ah, de repente, bueno, hay que bajarlo. Si、sí, y había n dos, dos personas y dijimos: Pero esta usted, no,、sí. no se puede.、Po. Y el pioneta dijo: No, vaya, ya, no hay、pues. Alguien me tiene que ayudar. Así que lo, lo bajamos entre seis, tres sí, por、sí, lado de pioneta. Y, por otro, la... y lo, lo bajamos y pegámos que, que se fueron al t i r o l o Había gente que estaba n ahí con sus cervecitas. Al tiro. Pum, se fueron, título. Fue así como. y desaparecieron.、Mm. e x a c t a m e n t e la presencia es importante. Bien, la presencia de dar bien, una, una mayor, mayor seguridad. ¿sí? Siempre, no, entonces,、bien. va a haber una vigilancia 24-7. En caso de cualquier、eh, ilícito que ocurra en el centro, la, la gente pueda q u e d a r e sola por la seta, por、ahí. ejemplo. Exactamente. No, y lo otro que vamos a implementar también, que eso lo voy a, también lo voy a anunciar en la cuenta pública, pero lo puedo anunciar ahora: que vamos a tener una caseta de c a r a b i n e r o s también en el centro. Para hacer denuncias, sí, porque hay gente que realmente、no、sé, le roban una c a d n a de c e l u l a r e lanzazo. Va a haber una en el centro con el fin de una caseta de, de carabinero, a la cual la gente se va a poder acercar a hacer las denuncias, ¿verdad?、En、caso, o las consultas necesarias eh, respecto、eh, p a no ir a la comisaría,、eh, claro, tenerlo ahí、eh, en pleno centro. Así que son cosas que. Que uno, pero, ¿sabe qué, Santo? Estas son puras cosas que uno ve de otro s lado.、Mm. s、si、la, Por eso que digo,、Muy、si ya. La, no estés metiendo cosas, la rueda. Esa, sea, las cosas、claro. buenas hay que c o p i a r l a y eso es importante. Muy bien, alcalde, qué genial. Ay, alcalde, y el trabajo en conjunto con la Seremia de la mujer en Villa Alemana, que él le ha dado buenos réditos. ¿eh? Sí. Bueno, tuvimos la visita de, de la Seremia de, de la mujer el, hace, un, hace unos días atrás, y, y efectivamente. Me va a creer que yo, cuando, cuando asumí Dideco hace muchos años atrás, muchos años atrás, yo traje todos los programas de la mujer para acá, todos. No teníamos, mira, no teníamos la jefa de hogar, no teníamos el, el 24-7. Claro. Ajá. Ajá. Yo dije aquí, todo programa que sea en beneficio de nuestra mujer hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque somos una, una, una, una ciudad que no tiene grandes empresas, grandes industrias, por lo tanto,、eh, hay, una mayor, hay un mayor grado de cesantía en la ciudad. Entonces, Uno, una forma de ayudar a las mamás, ¿verdad? Que puedan, que puedan trabajar, por ejemplo, q u el es 24-7, es que la mamá pueda trabajar, buscar a a j r b un horario que trabaje hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Claro. Y los niños, una vez que salen del, del colegio, se van a, este, se van a, a este, este, este lugar donde le hacen talleres.、Eh, lo, lo, no es para reforzar las clases, sino que v a a s e r actividades distintas.、Es、como un after school. Un after school,、como、exactamente. Y ahí, obviamente, la mamá una vez lo va a buscar y se lo entregan en la mano, ¿verdad? Al niño y se va a su casa. Creo que es una, una ayuda tremenda, que también lo estamos pidiendo ahora, porque se lo pedía la CTMI de a mujer. Una conversación, nos, nos comprometimos a trabajar en conjunto. No, me comprometí también con ella, ¿verdad?, a darle todas las facilidades que le vaya bien en este proceso que está haciendo, esta, este nuevo cargo que está asumiendo. Y que, que Villa Alemana está dispuesta para, para que prestarle toda la ayuda necesaria a nuestras mujeres. De hecho, es más, estamos cambiando, o e Estamos cambiando todo lo que es el Centro de la Mujer, que estaba en el lado norte de la ciudad, lo estamos colocando. Eh, de estar jugando z policía local al lado de Catabinetos de Chile.、Okay. Porque efectivamente es, ahí se, se tratan las mujeres violentadas ¿ah? y, y obviamente que e s t á n allá, e s t á r alejos de, de, inclusive del, del control municipal, estar al lado de c a t a b i n e r o s obviamente que aquella persona que quiera hacer daño, que sabe que la mujer está, su mujer o ex mujer está yendo ahí al centro de la mujer para poder、eh, apalear、eh, psicológicamente, socialmente. a l g ú n tipo de vulneración,、mm. ah, eh, lo vamos a tener la v a m o s a pensar dos veces antes de i para a l o r lo tanto, creo que estamos haciendo cosas que van en directamente lógica ¿verdad? De, del funcionamiento de la ciudad. Así que,、eh, esa también es una muy buena noticia, que también lo tomó con mucha sorpresa la CDMI, p o r se lo tenían de sorpresa.、Si, le mostré la casa, que es la casa, una casa blanca, está frente al rojo, está、mm -hmm. frente al b a n c o chile, una p a j a r e r a Ahí nos no estamos, no estamos cambiando, así que, y bien recordado también para que no haya ningún problema. Excelente. Ahí nos envían la fotografía. Al WhatsApp nos e n v i a r o n la fotografía donde se ve el alcalde ahí <ríe> bajando la caseta de seguridad pública. Sí, esa es la que yo en, vi. En, claro. n、bueno, bueno, no、la he visto. No, se la voy a mandar al alcalde no, no, no la he visto yo. ¿Ah? Así que, bueno. a p a e n al tiro e a r o al t i Así que son buenas noticias. Por eso que tenemos el desfile mañana. Ojalá nos <ríe> puedan acompañar. El día、sí. viene r la cuenta pública. La cuenta pública, Ah, que es muy importante. Y también q u i、eh, é n e、eh, s de s filan de s filan 15 colegios eh, bomberos eh, carabineros y、eh, los guasos Tienen que están、ah, los guasos así que、ah, los guasos bomberos y chicha s í pues、Ajá. sin d a、pues, la chicha así que a h de, de dónde están las chichas oye alcalde c ó m o le fue con la vendimia Oiga,、oh, no puedo les creer. Habían más de, de 20.000 personas el, no, entre los dos. No le puedo, h o m Sí, fue una fiesta bien bien familiar.、Yeah. Eh, no obstante, también hubo algunos inconvenientes, pero fuimos, salimos dos, a i r o o s ¿verdad? Gente, Mucha gente.、Ah, pero hubo algunos inconvenientes, pero, pero absoluta raya para la suma, la verdad espectacular.、Sí. Todo salió bien, afortunadamente no tuvimos mayores inconvenientes. Eh, hay un inconveniente grave, ¿verdad? Porque cuando hay mucha gente, siempre p u e d e pasar Lógico, muchas cosas. Más de 20.000 personas. Sí, claro. e r impresionante. El primer, día, el, primer día las, el primer día, a las 3 de la tarde, ya se habían acabado las empanadas.、Oh. El primer día, y, part, y, la, y partimos a las 12. ¡Qué buena! ¿Ah? Qué Entonces, buena. creo que fue una fiesta maravillosa, ¿verdad? Para. para Pero para vos, n degustó, porque había una viña. Sí, pues. Terramán, ¿no? Terramán. q e e a b a blanca. Muy buena, sí. Ya. <ríe> Así que. Cabernet. De, de, de, Cabernet, sí, pues Cabernet. Es así que ahí estuvimos acompañando, ¿verdad?、A、todos los emprendedores, más de 80 emprendedores estuvieron ahí. Bien.、Ah, comidas típicas,、ah, eh, todo, el, todo el día música, con música folclórica, ranchera. Qué u b e No, a n la verdad que eh, eh, Raya p a r a la s u m a como digo, una actividad muy, muy, muy bonita. Y aquí, bueno, también hago espacio de que, que, que, que salieron algunas observaciones de la controladora por los gastos. De, de, ¿De cuánto se llama? De, celebración.、Ah, no. de, celebración, de fiestas、claro. no justificadas. No, no, es, es que no, es que no, no son justificadas. Yo le, le, le, le comenté a la Controlora.、Yeah. Porque dice、ah, el informe: y, fiestas y se, todo, no justificadas. Claro, pero son, es referencial, o sea, es como téngase presente. Porque efectivamente, pues, si usted lee el párrafo que dice la Controlora, dice: Usted puede gastar, y dice: Usted puede gastar en,、eh, de acuerdo a la zona geográfica,、okay. a、eh, celebraciones de Año Nuevo,、okay. eh, aniversario. Fiestas típicas, costumbristas. O sea, por ejemplo, nos decían, no puede la, la, la fiesta del perro, por ejemplo, e n t o n c e s dentro de. Pero, por ejemplo, el caso nuestro, yo veía, nosotros celebramos el Día de la Mamá, por ejemplo.、Sí. Que son fechas, porque Villa Alemana no tiene, no tiene mall, no tiene cines.、Mm. Entonces, obviamente que es, esto es parte es del bienestar.、Ciudad. Entonces, y cada, cada ciudad, a n o se le decía, pero a l contrario, le dije, ¿pero qué pasa en, en, en no sé, pues en Huasco? ¿verdad? A lo mejor se le da en la fiesta de la cabra, porque el queso cabra es lo donde v i v e Y eso mueve, mueve toda la actividad、Así、económica, y, y como n o está tipificada.、Claro. Pero ahí, cuando dice de acuerdo a la zona, entonces, me dijo cuando dice de acuerdo. La... Entonces, obviamente, que no es un dictamen que obliga a no hacerlo. No es un dictamen. Que、no、no, no es un dictamen sino que es decir, oiga, cada ciudad tiene su. Por ejemplo, Concon tiene la, la, cor, la, la corvina más corvina, grande, creo.、Claro. O sea, tampoco la podían d e c i r cuando、mm. se le da vida a la ciudad a través de una actividad.、Mm. Que se yo, turística, cultural y todo el tema que lo dice, lo dice la Controladía, cualquier actividad turística, cultural y que, y que sea para la ciudadanía, entonces ahí cabe todo. Pues.、Mm. Entonces, pues. Quede ese vacío. Exactamente. p e s que g a s e presente. Pero estamos、Mo、bien, estamos, todo lo que estamos haciendo、bueno. está pegado a la ley, ¿verdad? Y bajo todas las normas que establecía por, por la Controladía.、Sí, Muchas gracias,、bien. alcalde. Muchísimas gracias,、bien. Sandro.、Ah, gracias, Yannick. Yo e e s t a d l desfile el viernes en la cuenta pública. Sí, Mucho ha h e s p e c t a n t e pero una cuenta pública que es bien, bien robusta, que es lo más importante. Nos presentó.